Alejandro Castellano tiene 28 años y cursa el último año de la carrera de medicina de la UNLP. Hace un tiempo le diagnosticaron con leucemia infoblástica aguda y precisa un trasplante de médula ósea para seguir viviendo. Por lo que sus familias, amigos y compañeros lanzaron la campaña Una médula para Ale para poder encontrar un donante compatible. Quienes se presenten a donar tienen que llevar el DNI o pasaporte, deben tener entre 18 y 55 años, pesar más de 50 kilos y no contar con antecedentes de enfermedades cardíacas, hepáticas o infectocontagiosas. Cumpliendo estas condiciones pueden dirigirse al Instituto de Homeoterapia en 15 y 66, completar la ficha de inscripción y donar sangre. Trabajadoras municipales denuncian ausencia de políticas públicas en el área de género. Desde las 10 de la mañana, el personal de la Dirección de Políticas de Género y Diversidad realizará un paro y una protesta en 7 y 50. Afirman que existe una notable ausencia de recursos materiales y económicos en el sector, falta de articulación entre distintas dependencias y salarios por debajo de la línea de la pobreza. Escuchamos a una de las trabajadoras en diálogo con FM Resistencia. Decidimos realizar un paro, ya que no contamos con herramientas necesarias para acompañar eh, la asistencia, la reparación de derechos y el acompañamiento de las mujeres que se encuentran atravesando situaciones de violencia. No contamos con recursos que garanticen una salida efectiva y segura de las situaciones eh, de violencia. No existe una política en materia de trabajo, de vivienda, no existen los subsidios económicos para que las mujeres que acompañamos puedan tener un una respuesta efectiva. De otro lado, bueno, estamos reclamando que nuestras condiciones de trabajo están atravesadas por la precarización laboral, la inestabilidad de los contratos que se renuevan cada tres meses y el salario que percibimos que se encuentra por debajo de la línea de pobreza. Un servicio que informa más cerca. Comenzó la pavimentación en avenida 13 de 54 a 60. Según precisaron, se trata de la ejecución de una carpeta de concreto asfáltica sobre el adoquinado existente, con el objetivo de optimizar la circulación en el tramo que va de Plaza Moreno a Plaza Juan Manuel de Rosas. Con motivo de las tareas, el municipio informó que la ejecución de trabajos requerirá cortes y desvíos a partir del último sábado y se extenderán durante toda la semana, por lo que el transporte público modificará sus recorridos por calles paralelas. El cielo está despejado en la región, la mínima para hoy es de 1 grado y la máxima de 11. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.